Estamos leyendo juntos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Yo les invito a que me acompañen al capítulo cuatro de Génesis, capítulo cuatro del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel.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 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo l a m e c a sus mujeres, Ada y Sila, o í d mi voz. Mujeres de l a m e c escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, l a m e c en verdad setenta veces siete lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Porque Dios, dijo e l i a me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. A quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.